Continuamos haciendo periodismo turno mañana, son 9 y 13, vamos a charlar unos minutos con Santiago Audicio, que lo tenemos aquí en el estudio de Radio kermes el secretario general de los docentes universitarios. Santiago, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Eh, Santiago, eh, tres semanas ya de paro de docentes <coughs> universitarios en todo el país, eh, ¿cuál es la situación actual en la ULPAN? Efectivamente, tres semanas, pero nosotros ya traemos previamente, por el primer cuatrimestre, ya 19 días de, de paro. Este la situación en la, en la ULPA este creo que hay que hay que verla por el lado de la subejecución presupuestaria que está haciendo el gobierno, ¿no? La Secretaría de Políticas Universitarias. Vale decir que por un lado la Secretaría había hecho un recorte de 3000 millones. Hay tres que son 4000, o sea, está está ahí la discusión entre 3000, 4000 millones y además de la suspensión de hacer obras. ¿no? este esa, Ese recorte va acompañado de una subejecución y esa subejecución obviamente va generando deuda y al punto de que en off the record, hablando con algún decano o, o secretario administrativo de la ULPA, le están diciendo que no pasa el mes de noviembre con el pago de, de los fondos si no hay un refuerzo presupuestario este el rector ha manifestado y lo ha hecho en la asamblea que lo hemos invitado a asambleas de interclaustro que hemos hecho con docentes con estudiantes y ha manifestado también la preocupación lo ha hizo el consejo superior lo ha hecho algunos consejos directivos no todos aunque bueno en los consejos superiores también están representados los, a través de los decanos han manifestado su preocupación y la han retransmitido al Consejo Interuniversitario Nacional, quien a su vez, el CIN, que es la mesa que reúne a los rectores, también viene haciendo reclamos este generales ¿no? de, de, de todos los CIN, como también hay, los hay reclamos este, de rectores por áreas geográficas como el, los patagónicos. Todos ellos están haciendo también estos reclamos a nivel de la Secretaría de Política Universitaria, porque hay universidades que no reciben los fondos ya hace seis meses este hay universidades como la arturo jaureche que está diciendo el rector que este no va a tener dinero para pagar los salarios por nosotros estamos hablando acá de funcionamiento todavía no la gaa está diciendo que no va a poder este, pagar los salarios a partir de octubre porque en octubre además se caen los contratos este Es decir que y bueno, y después hay ya una, una lista de rectores que anuncian esta problemática de no poder seguir dictando sus universidades en el segundo cuatrimestre, no por el paro, sino por el desfinanciamiento que estamos teniendo. Este, así que estamos, a ver, la Ulpa, volviendo a la pregunta tuya originaria, estamos en un inmersa en un contexto nacional que algunos tienen más meses, menos meses de subejecución, pero vamos en ese camino, ¿no? En el que no podamos terminar bien el año claro o sea por un lado está el conflicto docente de que ustedes no tienen aumento eh, han tenido el 5% únicamente en todo el año vienen reclamando un 30 de mínima y el gobierno no se reúne en la paritaria y les ofrece el 15 claro el punto este el, el, el tema paritario es un elemento más de toda la complejidad que se presenta en la política educativa pública y universitaria O sea, este, el tema salarial es, es un ítem para nosotros, obviamente que comenzó con los primeros reclamos cuando no iba a concluir la paritaria en el mes de febrero para empezar en marzo a negociar. Este, los gremios establecimos en, en función a las proyecciones que estaba viendo ya en febrero que iba a ser del 24% la, la inflación anual. Estabamos proyectando que te, queríamos ir acompañando este, a, a la inflación y eh, pero cuando uno, uno uno analiza realmente ahí, ahí empezamos nosotros los, los gremios este pero es una política que de desgaste que está haciendo el gobierno el gobierno tiene una mirada de este, seguramente favorecer a la educación este, privada no a la pública la pública viene siendo atacada, denostada desde la desde, de, de, de, de hablemos también de, de los niveles de enseñanza inicial y medio no de que si los estudiantes rinden, no rinden, que los docentes somos, y acá me incluyo porque nos toca a todos, que somos, no estamos preparados, que este, nos gusta, preferimos, no queremos trabajar. digamos Hay un, un montón de mensajes que además, además el mensaje que tuvo el presidente, esto de que, que lo dijo en la campaña, que esto de tantas universidades este, en el país, lo que dijo María Eugenia Vidal de que los pobres no... no para qué a la universidad. Este, lo dijo Bulrich de que con la educación estaba haciendo la conquista al oeste, como cuando sus antecesores conquistaron, según a decir ellos, hicieron el genocidio este, de los pueblos originarios. Este, todo esto es, Macrió lo dijo que nos tocó caer en la educación pública, digamos, todo eso es un perfil ideológico que expresan lo que ellos piensan en que lo están trasladando obviamente en sus ajustes a la educación pública ellos tienen una, una política de destrucción en que el sistema paritario, el ahogo financiero de docentes, acá estoy cayendo en esto de que nosotros lo contextualizamos en este marco de política que nosotros nos ofrecieron un 15% contra este 24%, siento que te había dicho ¿no? en un principio que nos este, nosotros pedíamos El gobierno cuando en abril se comenzó a disparar el, el dólar y la inflación y ahí a poco tiempo vino el FMI, el gobierno nos ofrecía seguía ofreciendo un 15%. Este, ya nosotros estamos estábamos pidiendo ya en ese momento 25, este perdón, 30% y el gobierno unilateralmente decidió que cobraramos 5% de aumento en el mes de mayo. Y ahora en esta situación tan compleja con el fondo monetario que está monitoreando y seguramente imponiendo condiciones este, de ajuste o presupuestarias, nos hace una oferta hace este, dos semanas de que este cobrásemos el 15%. Y lo que fue todavía más este preocupante es que, ante la negativa, y lo más preocupante y raro, eh, los paritarios nacionales dijeron, bueno, vamos a consultarlo, fue en el transcurso de la reunión, ¿no? hubo cuarto intermedio. Vuelven con la propuesta de que, nos van a hacer un aumento ya que no agarramos, un aumento 5.8%. Este siempre impuesto, nunca es este, nunca es paritario esto, nunca es un acuerdo. Es decir, que a la pregunta original y extendido en la, la respuesta, lo que hemos recibido hasta, hasta ahora es un 10.8%. Sin miras, no sabemos cuándo puede concluir este la paritaria, porque lo que, lo que viene dándose ¿Por qué no que lleguemos a un 15% como ellos quieren siempre impuestos este, este es el peor momento desde que trabaja santiago eh, que has atravesado en la universidad o es similar al 2001 yo desde que trabajo en la universidad yo quisiera, yo me remontaría como este como hecho político a la década del 90 este, la década del 90 también este la los docentes universitarios que recibíamos un salario muy bajos. Incluso, bueno, la, había competencia con la educación pública de nivel medio, docentes que preferían estar trabajando en el nivel medio antes que la universidad porque no estaban compensados sus salarios. Yo con esto no eh, no apunto a la educación media sino que el docente que en vez de tener que permanecer en la universidad tenía que salir a, a buscar más salario en otros ambientes laborales ámbitos laborales descuidando lo que debiera ser en la universidad y la educación en la investigación y la extensión ahora en los 90 este yo creo que hay ahí, ahí para mí este yo era consejero graduado en ese tiempo la universidad este siendo docente en ese momento se podía hacer el rol de consejero graduado también a ver hubo que adecuar el estatuto de la universidad de la ley de educación superior. Y en ese momento en la adecuación, este, eso lo hace la Asamblea Universitaria que lo integran los consejos directivos y el consejo superior. Este, hubo hubo una propuesta importante de, en cuanto al número de votos de que se arancelara la universidad en aquel tiempo. Este, yo destaco esto porque yo lo, lo viví, este, digo siempre vi quienes querían arancelar la universidad porque fue el voto nominal Y en ese momento ya digo, ahí este ahí empezamos a hacer un, un quiebre la, la la educación en cuanto a la ley de educación superior y el arancelamiento no surgió porque por dos votos, un número así muy ajustado, este no no se aranceló la universidad, ¿no? Ganamos un, la posición en la que yo apoyaba de no arancelar. Ahora bien, eso yo yo esto lo menciono porque este ya hubo, ya hubo, este, sí. este esta arremetida que desde hacía muchos años no se, Creo que es una palabra que la, la palabra arancel no debiera este, considerarse en nuestro voco, vocabulario, digo de arancelar a la universidad. ¿no? Ahora, volviendo al a, más cerca, tiempo acá más cerca, este yo creo que en ese momento fue mucho más brusco decir, bueno, reducimos el presupuesto un 30%, un 50%, reducimos el salario docente en un 13% y en, en, en eso fue López Murphy... Oh. Este, muy intenso en la, en, la, en la medida. En este caso, este yo creo que está sucediendo lo mismo, nada más que en vez de reduciendo los salarios, a ver, vamos a perder, si el gobierno nos ofrece o nos termina imponiendo un 15%, vamos a estar perdiendo nuestra capacidad este, adquisitiva ya. Este, un 15% va a haber una va a haber una rebaja inflacionaria porque vamos a estar ya hoy lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional que Argentina no alcanzó la meta que estaba prevista inflacionaria estamos por encima del 32%. Entonces nosotros ya estamos allá desfasados en 17 17 puntos. Más todavía intenciones que tiene el gobierno de este de emparejar salarios, el salario mínimo, lo que está buscando emparejar Este, las diferencias de categorías que hay entre docentes, este, la categoría este, más, más inferior no en cuanto a, a la carga horaria, sino a la categoría del, del docente que es la ayudante de primera versus el titular, al베do hay hay tres de este tres tres categorías. Obviamente que el titular tiene un salario diferencial que está acorde a sus actividades y sus responsabilidades. Este con respecto digo al la adjunto de primera, lo que van a hacer es achicar todo hacia el salario de ayudante de primera todavía. Sí. Digamos que lentamente eh, yo creo que y voy la pregunta tuya, por ahí económicamente fue más impactante López Murphy, pero yo creo que es más peligroso este momento. Este, este momento yo lo veo mucho más peligroso por el lado de que se está amasando una, una situación, yo hice referencia a a gente que quiso garancelar la universidad y si recordamos a Madeo Eduardo Madeo el año pasado intentó este presentó un, pro un proyecto que fue rechazado por por la, el resto del de, de, de, de radicalismo, ¿no? E e eso es, eso cada vez va tomando más cuerpo. Va tomando más cuerpo que eh, el ahogo. que si usted, ¿Ustedes se acuerdan cuando empezamos en los 90 a, a privatizarse empresas estatales? Siempre, ¿Por dónde empezaron? Por deficiencias, este, por problemas. ¿Se acuerdan? entel lo deficiente. Sí, eran pérdidas. Que sí. era la pérdida, sí, sí. que era los malos servicios, que era todo lo malo, malo, malo, malo, hasta que es justo y necesario. Sí. Arance, este, y, y lo privatizar. venden barata. Y sí. lo venden barata. Entonces, sí. acá acá este, lo que percibimos eso de la destrucción, El desgaste, el, la, la forma de denostar, la forma esta que tenemos ahora de, de criticar al otro, a los otros. Este, yo creo que en eso es más este, está más complicado este, la, la situación. y Santiago, el paro, eh, los docentes y, y de la universidad, ¿cómo eh, ¿Cómo es el acatamiento? Digo, eh, pensando en esto también <coughs> digo eh, eh, distintas miradas y eh, eh, tal vez haya docentes que digan mejor es eh, arancelar la universidad digo la, posi la posición esa debe estar dentro de la universidad como contaste vos hace unos años atrás hubo muchos votos que pedían eso uh -huh. eh, aquellos docentes que hoy están dictando clases bueno yo, yo no creo que eso este, es esos docentes estén por el arancelamiento yo hay hay, hay docentes obviamente que tenemos de todo El acatamiento, lo que quiero destacar es que el acatamiento fue muy bueno la primera semana, la segunda semana que fue la semana pasada también. Esta semana estamos viendo, la verdad, tenemos que discutir a lo suma, más tardar mañana cómo seguimos la semana que viene. Sí. este Eso todavía no lo hemos discutido porque el viernes tenemos un plenario de secretarios generales de la Conado Histórica que es donde... Por eso no decimos que el paro es de tiempo indeterminado, sino que tiene una dinámica el parón que vamos analizando semana a semana, que va sucediendo, incluso también consideramos a los pre-universitarios que son los que más complejos lo tienen por este, por la naturaleza de la, del dictado de clases. Ahora, hay docentes que este, están convencidos que la forma de protesta es dar clases. Uh -huh. este Ahora obviamente cada uno tiene tiene su, su pleno derecho de, de ejercer lo que lo que cree y nosotros en eso no los no los presionamos ¿no? obviamente que pedimos la solidaridad de, de, de sumarse también hay que tener en cuenta que no todos los docentes son docentes exclusivos la universidad predomina los, los eh, docentes simples que son que tienen una carga horaria de 10 horas semanales entonces no viven su principal ingreso no es la universidad lo que estamos pidiendo es que ellos se, se sumen porque obviamente este a ver el docente exclusivo este, está en el orden de 22 mil pesos su salario este mínimo entonces este digo el inicial no este digamos este cierto si todavía este se si llegase a perder el diferencial patagónico como lo intentaron hacer de quitárselo a los Este, a los jubilados de, de la patagonia y, a, y para eso también los rectores patagónicos este pusieron el punto este que no se nos vaya a quitar la, la, el diferencial patagónico esos docentes siempre tienen que ser este eh, so, eh, solidarios solidarios por lo menos por eso si ellos no están convencidos pero lo real y concreto es que en la medida que esto siga este lo que corremos riesgo a ver si lo, si la Si te están diciendo que no van a pasar poder pasar noviembre, lo que estamos hablando es de la, de la educación, de la política educativa. En eso apuntamos que ese docente eh, este, tome conciencia, se sume. Lo, lo estamos pidiendo. Hay, hay facultades que predominan los, los docentes este, simples. Aunque, a pesar de estas este, estas dispersiones que podemos hacer del, del, del acatamiento, yo quiero destacar que, en, en, en esta oportunidad, al igual que el 2001, se han sumado este no por ahí no son los mismos docentes obviamente, pero se han sumado por ahí carreras o facultades en donde no hay tradición de acatar paros que ahora sí lo están haciendo. Y eso no su, no, no solamente sucede acá en la ULPA, sucede a nivel nacional. Este, hay hay universidades que dicen, mira, tal facultad este yo digo, uno decía de la UBA o odontología que no hacían paro, ahora están haciendo paro. Este, para dar un ejemplo y de otra universidad y, y facultades que nada que ver con nosotros, pero el tema es que para nosotros es un síntoma, este, el, el, el acatamiento está siendo un síntoma de la gravedad de la situación que estamos pasando. Y para, para ese lado vamos con, el, con la pregunta tuya, el acatamiento. Intentamos que los, los colegas se sumen, más lo que no lo están haciendo, pero ya te digo, este, cuando se suma gente que nunca hizo un paro en veintitantos años y lo está haciendo ahora... Este, es porque la situación está apretando mucho otro de los actores de todo esto de este eh, digamos conflicto son los alumnos, los pibes y las pibas eh, ¿son conscientes de que eh, es preferible porque he visto discursos dando vuelta por redes sociales de que se puede perder un cuatrimestre ¿es preferible perder un cuatrimestre que perder la educación pública y gratuita? puesto sobre, puesto blanco sobre negro, si sí ahora usted... ¿Ustedes sienten el acompañamiento de los alumnos? Sí, a la, a la pregunta tuya, blanco, puesto sobre blanco y negro ante peligro, uno dice... Pierdo de decir, el cuatrimestre. Claro, sí, no pero importa. ahí están los grises al medio, que es lo que hay que atender. Eh, los, estudiantes, este, los estudiantes están haciendo un fuerte acompañamiento. Este... Ya la semana pasada se ya se manifestaron. Nosotros hicimos, por eso dije o mencioné que hicimos asamblea entre entre claustro. A nuestra asamblea de docentes lo invitamos a ellos. Nos termina superando obviamente. Y ellos a su vez han hecho asambleas este, individuales, este, por facultades y en conjunto. Y ellos mismos las cuando la semana pasada dijimos que continuamos esta semana, ellos tuvieron su palabra y dieron su, su, su parecer eh, y que es más, este, los docentes ya de por sí somos este yo digo, este, por si para, para hablar en líneas generales, no somos difíciles de, de, de, de dejar el aula, ¿no? de, de hacer paro y este, aquellos docentes que están estaban dubitativos en en el prejuicio de los estudiantes cuando el estudiante mismo viene a decir, sí. venimos a apoyar hay que hacer paro, los docentes tienen que hacer paro, porque los docentes son parte de este contexto económico de destrucción de la, de la, de la universidad y, no, y ellos te vienen a manifestar que quieren la universidad. Ahora obviamente que estos son, este, por ahí son estudiantes que representan agrupaciones este, políticas estudiantiles y también están este, los que no participan en nada, que llamados independientes comúnmente, ¿no? Ahí, obviamente los, los estudiantes plantean el problema De que sus familias este, hacen el esfuerzo Nosotros también tenemos hijos este, los, los docentes a partir de una edad tenemos hijos este, En la universidad sabemos de, de ese esfuerzo Pero acá empezamos con esto de que Este, lo que están en riesgo, lo que vemos que está en riesgo porque ya lo estamos diciendo luego, lo que parecía al principio una cuestión más sectorial de los gremios que, que estamos en peligro de la educación pública sino lo estamos diciendo todos y ahora también lo están diciendo también se sumaron los no docentes ahí está estamos estamos todos juntos este yo creo que de alguna forma en, un, en la discusión lo que tiene que tenerse en cuenta en que Estamos en un momento de, creo, en un momento de bisagra, un momento de inflexión de, de, de la lucha este, universitaria, en que tenemos que sopesar la importancia de mantener unido una, una lucha y salvando las distancias este, del contexto, que uno no, no lo siente así, pero a ver, si hablamos de la, no lo siente así que uno no se quiere arrogar ningún este, ningún protagonismo, pero pensemos en la reforma del 18. Este aquellos estudiantes que eh, para llevar a cabo la reforma del 18 y romper contra el clero y romper contra el, la, la hegemonía que había en aquel tiempo tuvieron que haberse plantado, haber tomado decisiones y habrán sufrido todas las presiones como la estamos sufriendo ahora. Quiero decir con esto que este, de alguna forma, a ver, es, tenemos que llevar la discusión un poco más de lo personal de uh -huh. la situación que nos toca vivir, que es totalmente incomprensible, pero a ver cuál es el prejuicio que podemos tener si no nos ponemos a, en una lucha todos juntos. Y, para terminar, este, la, la pregunta tuya era también quiero destacar que los estudiantes están tomando este, decisiones propias ellos. Por ejemplo, ahora a las 10 de la mañana va a haber un abrazo de la universidad que estamos organizados con ellos, ellos organizaron un festival que nosotros colaboramos, estamos con ellos obviamente todas esas decisiones y ellos van a hacer una toma universitaria. Y eso eso es decisión de ellos. Obviamente nosotros apoyamos esas medidas. Vamos a estar con ellos. Y también va a suceder en Pico esta noche. Este con los estudiantes en Pico en el centro universitario. Ahí se está dando la pauta de, de del apoyo que está viendo del lado docente, estudiantil. Como así también las locuciones que han tenido ellos, las, las intervenciones. Ayer en Picos hicimos una marcha muy importante, muy numerosa. Este, docentes, no docentes, este, estudiantes y algunos jubilados de la universidad también participaron de eso y, y era interesante escucharlos. Todos tuvieron la palabra. Todos los representantes de la agrupación estudiantil les hablaron. Ayer en la plaza San Martín de pico que marchamos de veterinaria hasta, hasta la plaza, Y te expresan todo esto, ¿no? la importancia de defender la educación pública y la importancia de llevar adelante esta lucha. ¿no? Santiago, gracias por la presencia aquí en los estudios de Radio Cermés. Eh, te agradecemos. No, desde ya el agradecido somos nosotros, porque siempre ustedes nos atienden, hemos tenido este, muchas charlas telefónicas, y por ahí en esta oportunidad me, me dan este, la chance de poder desplayarnos un poco más y dar un poco más de detalle de cuál es el, la problemática en la que estamos en hoy. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Gracias eh, a ustedes. Eh, Santiago Audicio pasó por los micrófonos aquí de Radio Carmes en el estudio. Eh, ya volvemos y nos despedimos. bueno